El humo es un estimulante directo de la vida r e s p i r a t o r i a y produce、eh, aumento del broncoespasmo, aumento de la secreción bronquial y eso empeora la calidad de vida sin lugar a ninguna duda. Ahora, contra eso no hay defensa. No se puede decir que, por ejemplo, q u el e gobierno pueda hacer algo para desaparecer la calima. Bueno, lo, lo primero que debería haber es una información exacta de cuál es la, el, la la causa fundamental de la calima. Si es verdad que. h a b i d o cambios atmosféricos、eh, y el producto de la sequía y las quemas son una circunstancia, digamos, un poco novedosa en términos de Caracas, en, en particularmente.、Eh, deberían salir autoridades específicas del alto gobierno para tratar de una explicación sensata a la situación y un poco cuál es la expectativa de cuánto tiempo va a durar esto. Hay otras otra ciudades del mundo que tienen situaciones parecidas, como Santiago de Chile, por ejemplo, y Ciudad de México, donde hay unos niveles permisibles de. De la cantidad de, de, de humo o de, de este tipo de contaminación que puede empeorar la s vía s respiratoria, s y eso implica medidas políticas públicas como suspensión de actividades, modificación de la circulación de los automóviles, como pasa en Santiago de Chile o en Ciudad de México, y hay una normativa en relación a eso porque el fin último es proteger la salud de los ciudadanos.